¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Javier, eh, finalizan las concesiones de los ramales de carga, eh, información que ha trascendido a nivel nacional. Eh, ¿Qué nos podés contar vos? ¿Qué información manejan ustedes desde el gremio? Y bueno, vos como delegado ahí de Ferro Expreso. Mirá, eh, es una situación que no es nueva, porque uh -huh. el convenio original de concesión que tienen las empresas de carga era por 30 años. Y había una cláusula que decía que podían pedir una prórroga de 10 años más, 5 años antes de que venciera la concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2021 se cumplen los 30 años, el 31 de octubre, y que en el 2016, si querían, podían empezar la prórroga. La empezaron, eh, tal y así que el gobierno de Dietrich, el gobierno de Macri, que estaba Dietrich de ministro, Este, formó una comisión especial de seguimiento de las empresas concesionadas de transporte ferroviario de carga. Esa, la nota la pasa a Cerro Expreso, que es la primera que vence ahora en octubre de, del 21, este, la pasa en septiembre del 2016 y en el 2017, los primeros meses del 2017, se expide esa comisión y le dice a Ferrocarriles de Eso que en virtud de que no se han hecho las inversiones necesarias que figuran en el en el pliego original de, de condiciones de la concesión, no se le prorrogaban los 10 años, ya o sea, se le produce un rechazo. Bueno, obviamente Ferrocarriles de Eso presenta una documentación, no está de acuerdo con lo que le dice la empresa, eh, siguió negociando, pero no hubo ninguna ninguna solución este en contrario a lo que pedía Sarrespreso, así que cuando asume este gobierno le vuelven a hacer el mismo planteamiento, se demora por el tema de la pandemia y en el en marzo de este año la misma comisión, será con distintos funcionarios, no lo sé, este vuelve a rechazar En, en, en las mismas condiciones que lo había hecho en el en el 2016. Y bueno, el ministro de, de Transporte, el actual, eh, Guerrera, saca la resolución que no le renueva en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice en las mismas condiciones que no, no le renueva? porque aplica una ley que eh, había modificado y arreglado randazo la 27.132, en el 2015, que permite un sistema de open-ass. ¿Qué es el sistema de open-ass? Es un sistema abierto que las vías la pueden utilizar a lo largo del país, tanto el eh, pasajero como carga. Eh, si bien la, hace, la, la, la maneja el Estado, cobra el canon en el Estado, la puede utilizar cualquier operador privado. ¿Quiénes son operadores privados en la Argentina? Los tres que tiene la empresa de carga y el Estado argentino, que se llama Trenes Argentinos Sociedad Anónima, a través del Belgrano Carga y Logística. Mm. Eh, dentro del, del, de la resolución dice que el personal no va a sufrir ningún cambio, o sea, no se saca personal, se los mantiene con antigüedad y con este el mismo salario, las mismas categorías. Mm. Así que, bueno, a Ferroexpreso le dieron un año... Un año a partir de ahora, porque la concesión se vende en octubre, sería hasta junio del 2022, conjuntamente con el Estado, van a terminar de darle forma a este y hacer el, el traspaso definitivo. Lo que sería un sistema mixto, no se estatiza, sería un sistema mixto. Eh, en Europa, en Canadá principalmente y en parte de Estados Unidos se utiliza mucho. En pasajeros ha dado buen resultado cosa que en Argentina por ahora no se va a aplicar, sino que se va a aplicar con el sistema de carga. Y bueno, veremos qué pasa con el transporte a nivel país. Hoy entre las tres empresas concesionadas de, de cargas, transportan 16 millones de toneladas anuales, incluido el belgrano el Belgrano Cargas también. Eso es mucho. Así que... ¿Eso es mucho? ¿Cuánto dijiste? Es el 20%, más o menos el 20%, entre el 20% y el 22% del volumen total de carga que hay en el país. Ah, bien. Eh, a ver si eh, entendí o podemos eh, llevar eh, más información. Eh, Ferro Expreso, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con Ferro Expreso? ¿Ferro Expreso desaparece y ustedes pasan no, a manos puede, del Estado o no? Ah. Puede puede quedar como operador privado, igual que NSA, ah. igual que ferrosur Lo que pasa que a NSA se le vence el contrato en diciembre del 2022... Y uh -huh. es, y Ferrosur, que sería la parte o la barría, lo que era lo, lo, lo de Amalita Fortavá en su momento, este uh -huh. se vence en marzo del 23. Uh -huh. sí Pero no, ellos pueden quedar como operadores privados, por eso es el sistema mixto. Claro. ¿sí? Ellos uh -huh. consiguen la carga, ellos tienen máquinas y vagones, ellos consiguen la carga, pasarían por una oficina que se tiene que crear diciendo, bueno, señores, yo voy a transportar de Jujuy a La Pampa. Eh, tengo un operativo que sale tanto, bueno, ¿cuántos kilómetros hay? Son tantos kilómetros, el kilómetro sale tanto y lo tiene que pagar. Y el Estado argentino tendrá que ir manteniendo las vías. Claro. Eh, Javier, ¿y ustedes, los empleados de Ferroexpreso, van a pasar a, a a una empresa estatal? ¿Cómo, cómo es eso? Eh, en principio lo que es una parte de tráfico y todo lo que es día y hora, todo lo que es infraestructura, sí, eso mm. ya está definido que pasarían. Al, al Estado al Belgrano Carga. Sí, al, al Belgrano Carga. Sí. Este que ya está operando. El resto que sería la parte de mecánica lo, lo tienen que ver. Hay interesados o bien podría pasarse también al, al Belgrano al Belgrano Carga. y de cuántos empleados estamos hablando más o menos? Que hay... El total de Perro Expreso anda más o menos redondeando números 1070 empleados. entre 1070 y 1100. Ah, bien. eso eh, hablando eh, eh, todo el corredor eh. todo el corredor hablando todo lo que es Bahía Blanca lo que es hasta Rosario mm. sí y todo lo que es la zona de la Pampa nosotros en la Pampa y alrededor trenquelauquen este hasta Villegas más o menos tenemos en el orden de los 300 empleados 350 mm. de los cuales eh, Alrededor de 80, entre 80 y 100 tienen residencia en General Pico. Bien. Eh, Javier, y Ferro Espreso, cómo, ¿cómo estuvo funcionando estos 30 años? Eh, ¿Estuvo funcionando bien? Ah, eh, no, Ferro Espreso ¿no? funcionó bien mm. y, y, y se trabaja mucho. Este mm. es el ramal cerealero, sí. es el famoso ramal cerealero Rosario-Puerto Belgrano. Se trabajó bien. Por ahí merma eh, mermó mucho en época de inundación, en época de sequía, con los vaivenes de la cosecha. Mm. Pero los últimos dos o tres años ha batido récord de transporte, arriba de 4 millones de toneladas anuales. Claro. Cuando se privatizó esto, este andaban en el millón y medio, millón ochocientos, mm. ¿sí? Ferrocarriles. Sí. Lo que no quita que en la década de eh, allá por los años eh, 60, 70, mm. eh, fines de los 70, andaba en estos valores. Claro. ¿Sí? Tres millones y medio, mm. tres millones y ochocientos, Eh, llegó a 4 también en esa época y ahora se batió el récord cuatro y pico, cuatro está trabajando bien sí, sí. Eh, eh, como y... empleados no tenemos mayormente problemas salvo las discusiones normales sí. por por tema de dinero no que lo tienen todos los gremios claro sí, pero sí, sí. después no no no nos cumplen con la ropa este hubo cambios en, en, en lo que era la tecnología del ferrocarril, si sí se trabaja mucho con radio, con con celulares y no con el este y no tanto con el con el train control, que bueno, que prácticamente desapareció eso o el telégrafo que se utilizaba antes y mm, desapareció la zorrita, entró la camioneta que anda arriba de la vía. Este, han habido cambios, ¿sí? Han habido cambios, lo que evidentemente En lo que era todo lo que es infraestructura mantenimiento de vía este que ellos lo tendrían que haber realizado obviamente no han alcanzado los los objetivos mm, de sí, eso indudablemente no. te vuelvo a reiterar es un ramal muy apetecible para el transporte claro de eso te iba a preguntar cómo está el estado de las vías en general de, de nah, no es bueno no es bueno no es bueno mm. eh, digamos que el, el, el estado de las vías hoy está en un 30 o un 40 de lo que es su capacidad eso que qué te lleva que vos no puedas desarrollar la velocidad normal de un tren de carga. Claro. Que por ahí en, en, en cuando va claro. este vacío puede llegar un equipo con 30 vagones a 60, 70 km y no anda ni a la mitad vacío. Claro. Y cargado te está en determinados sectores te puede alcanzar 28, 30 sí. este la velocidad porque no no no no. Mm. Eh, la vía no está en condiciones, ni que hablar si hablamos de zona donde llovió mucho y y, y, y bueno, eso hace que que el, la topografía del terreno este no sea bueno y por ende el, las vías no están, buena calcular que hay de, la mayoría de los sectores nuestros está sentada la vía sobre la misma tierra, mm. no tiene balasto, o sea, no tiene piedra, claro. que sí existen varios sectores, eh, mm. pero no es general eso. Eh, Javier, y, y en general, ¿ustedes cómo, cómo analizan esto que va a pasar? Digo, la expectativa que tienen, eh, ¿es para mejorar? Eh, ¿Lo van a seguir de cerca? Eh... No, totalmente, seguirlo de cerca y esperamos que sea para mejorar este en cuanto a las condiciones económicas de, de, de la gente, que para eso también ah. habrá que haber un crecimiento en, en lo que es la economía del país, ¿no? Ah. No le podemos pedir peras al olmo. Sí, sí. pero este y esperemos que haya un buen servicio hacia el cliente, cliente sí. que que durante tantos años hay algunos este confiaron en el y confían en el ferrocarril y en eso tenés grandes empresas, sí, tenés sí. Ocopatel, eh, este Tenescargil, eh Hermano eh, o sea, hay hay, hay hay un montón de Tomas hermanos también, sí. este Hay un montón de, de circunstancias que se tienen que dar. Eh, si se cumplen medianamente los lineamientos, vamos a estar en, en condiciones de decir, bueno, hay un operador que, que hace el, el transporte, incluido el Estado, pero las vías se van mejorando y se van poniendo en, en, en condiciones. Claro. Ojalá se vea así. Bien. Y ojalá la gente este no corra ningún tipo de, de, de, de sobresalto en lo que hace a su fuente laboral. Por lo menos, por ahora, lo han dado por escrito de que no va a ocurrir eso. Mm, este, pero esto hay que verlo sobre la marcha también, no podemos hacer futurología. Claro. Y, y te hago la última, eh, Javier, y te aprovecho. Eh, el tren de pasajeros, que siempre se habla tanto, eh, ¿lo ven lejano, cercano, o ya está descartado de que no va a haber nunca más un tren de pasajeros acá? No, descartado no está. Eh, eh, el sistema ferroviario es caro en lo que hace su mantenimiento en todo. Si vos habla de la vía, como se tiene que hacer cero kilómetros una renovación, está un millón de dólares el kilómetro. Uh, este uh, Los insumos ferroviarios son caros. Entonces, los distintos gobiernos han ido arreglando, han ido manteniendo, pero en los sectores donde tenés mucho aglomerado de gente, donde es muy rentable. Uh, Caso, eh, Constitución Mar del Plata, está hecho todo nuevo, desde estaciones, vía, todo nuevo en eh, los vehículos que van arriba sobre la vía todo locomotora vagones el tren retiro este Rosario Córdoba todo nuevo todo totalmente eh, vastos sectores del Belgrano carga de esta parte también este lo han mantenido y lo han mantenido bien bueno la sesión local ni que hablar nosotros tenemos pedido nos han dicho En principio habían dicho que a mediados de este año podía venir una formación de prueba a Pehuajó y que después de eso se iba a prolongar a Santa Rosa y General Pico. Mm. E indudablemente la pandemia frenó sí. todo. No sé si después que pase esta situación este van a traer el tren de prueba, aunque sea, para ir teniendo mayor esperanza, pero obviamente eh, nunca nos negaron la vuelta del tren lo que tampoco nos precisaron fecha claro. este da, lo van haciendo también en tucumán están haciendo unos arreglos este hacia el norte argentino eh, no se puede precisar fecha verdad no las esperanzas no no no la vamos a perder este y ojalá cuanto antes las podamos tener mucho mejor claro bien Javier no sé si quedó algo que nos quieras decir comentar si no, gracias por estos no. minutos con Germes No, no, no, para nada y el agradecido soy yo y hasta cuando ustedes lo crean conveniente.